...ecos del pasado... ...lo que pasó en esta granja... ...y lo vamos a contar ahora... ...fue terrible, brutal, bestial... ...y lo que pasó después... ...da mucho que pensar... ...son más que nunca... ...ecos del pasado... ...como siempre aquí en Las Rosas vientos como siempre con Laura Falcó... ...lara, presidenta de Prisma Publicaciones... ...en el Grupo Planeta... ...laura, muy buenas, ¿qué tal?... Buenas noches, Bruno. Un lugar en donde ocurrió algo verdaderamente terrible. Es lo que decía antes. Lo que sucedió fue terrible, porque estamos hablando de uno de los lugares más negros y con una historia más terrible. Yo iba a decir que en la historia de Estados Unidos y de la humanidad. Posiblemente sí. La verdad es que la granja Fox Hollow en Indiana, tiene una historia eh, abrumadora y, y tremenda, o sea, una historia de asesinatos donde las haya. Una historia protagonizada por eh, la familia de Ger Baumister, eh, un personaje que es el protagonista de eh, el comienzo de esta historia. Vamos a contar un poquito la historia, que es eh, lo que pasó con una infancia que transcurrió sus si sobresaltos eh, en relación a su protagonista, al de esta familia que poseía la casa que está van esa granja, Brian, apodado El Guapo. Efectivamente, este hombre, Herb Baumister, como, conocido como El Guapo... Eh, ...nació en Indianápolis, en Estados Unidos, un 7 de enero de 1947. Como decías, la, la infancia en principio fue normal... ...pero fue la adolescencia donde empezó ya a apuntar algo extraño. Eh, era un chico que se comportaba diferente a los de su edad... ...le gustaba jugar con animales muertos... ...a veces eh, había orinado incluso los escritorios de los profesores... ...y cuando llegó a la edad adulta parecía que todo había vuelto a normalizarse... ...es decir, empezó a ser un exitoso hombre de trabajo, de negocios... ...fundó una cadena de tiendas de gran ahorro llamada Safe Lot ...y en el 71 se casó y tuvo eh, hasta tres hijos... ...compró precisamente la, la granja Fox Hollow donde su familia vivía... ...y era un miembro respetable de la comunidad... ...pero ahí empezaron los problemas, de hecho... Empezaron eh, va a decir una serie de desapariciones y lo que estaba detrás era él y muchas cosas más Efectivamente, nadie pensaba que ese personaje, ni tan siquiera su familia, podía llegar a esos extremos Pues en los años 90 eh, este hombre empezó a llevar a su casa a jóvenes, sobre todo jóvenes de la comunidad gay eh, Que de repente desaparecían bueno, de hecho no desaparecían, sino que se los cargaba, para ser exactos, pero eso en un principio no se supo y además era una época en que la comunidad gay sobre todo en esa zona no estaba demasiado bien vista, costó mucho que se afrontara este caso con una cierta normalidad policial, de hecho cuando se hizo, no fue hasta el año 1993 que un hombre testificó a la policía que Brian el Guapo había asesinado a uno de sus amigos y había intentado hacer lo mismo con él eh, a partir de ese momento es cuando realmente la policía empieza a centrarse en perseguir a este personaje y no es hasta mil novecientos noventa y cinco ...que recaba las suficientes pistas como para atreverse... ...a quedar con él en un, en un bar donde él se encontraba... e intentar eh, que les dejara registrar su casa... ...como el hombre se negó... ...no tenían suficientes todavía pruebas judiciales... ...como para poder pedir una orden de registro... ...así que aún se tuvieron que esperar... ...pero tampoco tardaron mucho... ...y te cuento por qué... ...porque ya su mujer sí que empezaba a ver... ...un comportamiento extraño en su marido... ...fue en ese momento aprovechando unas vacaciones de él... ...que se fue fuera de su casa unos días que la mujer dio permiso a la policía para que registrara la casa, sobre todo que registrara en toda la zona del bosque que rodeaba la casa, y ahí fue cuando saltó eh, absolutamente la alarma. Habían eh, un, exactamente 11 restos de cuerpos que habían sido enterrados en ese bosque, cuerpos de jóvenes gays que habían desaparecido a lo largo de esos años. Horrible, vamos, una realmente un asesino en serie de lo más macabro. Y eran las personas que habían desaparecido en su presencia, esas eh, personas a las que hacías eh, referencia, sus eh, cuerpos en eh, vida fueron encontrados eh, tiempo después, finalmente eh, se supo la verdad, eh, pero esta historia, este es el comienzo, porque pasó algo después eh, cuando la casa se quedó vacía y finalmente ¿Pensamos? en el año 2006 eh, se mudó una familia ahí, pero bueno, eh, eh, hay cosas eh, terribles en este tema, ¿eh? Claro, pensemos que este hombre, de hecho, no se le cogió tan fácilmente porque aparte sí. él, cuando se dio cuenta de que estaba en busca y captura, desapareció, siguió persiguiendo a Gaze por todos los lugares donde fue pasando y cuando finalmente se le encontró, el hombre se había suicidado dejando una carta, disculpándose a su mujer por no haber sido quizás el mejor marido del mundo, pero sin mencionar nada de todos los asesinatos que había cometido. Como decías, la historia continúa años después, en 2006, cuando esta granja eh, es vendida a una familia. De hecho, lo curioso, que es raro en estos casos, es que la familia cuando ve la casa por primera vez, en este caso la matrimonio, Rob y Vicky, eh, Rob se da cuenta que conoce esa casa y a, rápidamente atacabos le dice a la, a la inmobiliaria que seguramente esa es la casa que él ha visto en televisión, precisamente la casa del asesino en serie her Y la de la inmobiliaria evidentemente le dice que sí, que es así, pero que bueno, que esta casa hoy está vacía, es una casa que mmm, todo lo que hubo ya o sea, ha pasado y que no tiene por qué pasar nada más. Y de hecho, lo que te decía, algo extraño, la familia a pesar de saber eso se muda, porque en muchos casos la familia no lo sabe cuando se a una casa que tiene una historia macabra, pero en este caso sí que eran conscientes de ello y aún así se mudan sin darle mayor importancia al tema. Eh, Ellos eh, se fueron a vivir al lugar, eh, compraron la casa, en lo que decías, eh, aunque sabían el pasado, lograron y finalmente decidieron que sí, que se podía ir a ese sitio, y no es que hubiera pasado algo eh, oscuro, es que había pasado algo terrible, pero se fueron al lugar y efectivamente vivieron y el, y una serie tardando. de cosas, ¿no? <ríe> Pues mira, el primer, el primer suceso es un día que Vicky está aspirando gravilla para limpiar todo lo que era alrededor de la piscina porque la casa tenía una piscina interior preciosa, increíble, una de las partes que además ellos más esperaban disfrutar y cuando la mujer está aspirando la gravilla con el aspirador, eh, por dos veces alguien desconecta el aspirador, ella se sorprende pero piensa que igual ha tirado el cable. Pero ya la tercera vez que lo vuelve a enchufar, el cable realmente da un chispazo enorme. Ella se asusta muchísimo y se da cuenta que la han vuelto a desenchufar de vuelta. Y ahí es cuando empieza a sospechar que hay algo extraño. Pero bueno, se queda como un episodio aislado hasta que ocurre ya el segundo episodio. El segundo episodio ya es, es más complicado. El compañero de trabajo de Rob, del marido... ...Joel Blanc ...está buscando apartamento... ...y Rob... Eh, ...pues le dice que ellos tienen... Eh, ...apartado además de su casa... ...en el mismo terreno... ...un apartamento suelto... ...que sería fantástico para él... ...y que además lo tienen vacío... ...con lo cual lo pueden alquilar... ...él encantado de la vida... ...porque además vive muy lejos del trabajo... ...y le cuesta mucho llegar cada mañana... Así que se muda. La primera noche ya la situación es rara porque tiene una pesadilla, de esas pesadillas tan vívidas que realmente parecen reales, en la que siente que le están acosando, persiguiendo. Él se ve corriendo fuera de la finca yendo hacia el bosque cuando en su sueño se gira de pronto y se encuentra de frente a un hombre que le grita de espeluz... una forma espeluznante «corre, corre, corre». Eh, es tan vívida esa, esa pesadilla que incluso al día siguiente se la explica a su compañero de trabajo un poco angustiado. Pero bueno, eso se vuelve a quedar ahí. ...pero al cabo de unos pocos días... ...cuando Vicky regresa de trabajar... ...y se pone a hablar con su marido en el jardín... ...de pronto ve como un hombre con una camiseta roja... ...que parece que está andando desde su finca... ...hacia el bosque... Lo que más me sorprende de ese hombre en que ve es que a medida que se va alejando va viendo que se va desdibujando. Sobre todo se da cuenta que llega un momento que no tiene piernas, que es un torso que anda solo y que además cuando topa con el primer árbol desaparece por completo. Asustada se lo dice a su marido, ambos van hacia el bosque, buscan, evidentemente allí no hay nadie, pero ahí ya sí que, eh, sobre todo ella, Vicky empieza a sospechar que en su finca hay fantasmas. Aunque yo creo que el hecho más detonante es cuando al cabo de una semana Joe Sale a pasear su perro y tras oír un ruido en el bosque eh, ve que su perro sale corriendo detrás de algo que parece ser un hombre con una camiseta roja nuevamente. El perro eh, sale despedido persiguiendo a ese supuesto hombre que también se evapora de pronto y cuando ya está eh, eh, yo eh, a punto de coger el perro se tropieza de frente con un hombre que aparece de la nada que además parece estar como chorreando, como mojado en agua y que le grita desesperado delante de su cara pegándole un susto mortal de necesidad. Claro, en ese momento cuando Joey habla con Vicky, ambos coinciden en la visión de ese hombre de rojo. Ahí ya empiezan realmente las sospechas de qué es lo que hay en esa casa. Y tiene mucho que ver con una serie de fotografías. Vicky eh, consulta, busca información y busca las fotos de las víctimas. Y yo reconoce a una de ellas, es el hombre que chilla efectivamente, eh, una de las noches antes de que eso ocurra yo eh, está solo en casa, está fregando los platos y alguien aporrea de forma violenta su puerta él la abre, no hay nadie se queda sorprendido, piensa que igual, pues bueno, no sé eh, alguien ha pasado y se ha ido pero le parece muy extraño, baja las escaleras y se encuentra con una bicicleta tirada con la rueda todavía girando, pero ahí no hay nadie, vuelve para adentro, cierra la puerta y ve que el perro está muy nervioso, que empieza a gruñir de pronto vuelve a aporrear la puerta, gira en la maneta, parece que alguien va a entrar y la puerta se abre bruscamente casi empotrándose en la pared él eh, se aterroriza la verdad intenta volver a mirar ve nuevamente que no hay nadie, cierra nuevamente la puerta eh, pero ya por segunda vez la puerta se vuelve a abrir él ya sale, baja las escaleras de vuelta y es donde se encuentra lo que dices tú a ese hombre que parece, parece estar mojado, chorreando y que grita aterrorizado Ahí es donde Vicky y él empiezan a buscar información y van viendo todas las fichas de las víctimas y Joe reconoce al hombre que grita y también uh -huh. reconocen al hombre de la camiseta roja. Es decir, todos, todas las personas que están viendo son víctimas. ¿Víctimas? Eh, eh, fíjate, yo estoy pensando, eh, ellos descubren poquito a poco que es eh, lo que ha pasado pero eh sigo preguntándome que cómo demonios se le ocurrió comprar esa casa eh al matrimonio bueno, es que es lo que te digo o sea es curioso porque normalmente cuando la gente se entera de estas historias no compran una casa claro, ¿no? y es más normalmente las inmobiliarias las esconden porque saben que es un es algo que actúa en detrimento pero en este caso les importó muy poco, de hecho siguen viviendo día de hoy en la casa, no te lo pierdas. sí, sí, pero bueno, vamos a acabar los episodios que hay alguna más todavía interesante. Eh, el siguiente episodio lo, lo protagoniza yo con su perro cuando pasé ...y se encuentra en mitad del bosque un fémur... ...ahí es el primer contacto que la familia tiene con la policía... ...la policía viene a la finca, recoge el fémur... ...ven que es una parte que faltaba de alguno de los muchos cadáveres... ...y aprovechan para hablar con el policía... ...al cual les explica que sobre todo el epicentro de los asesinatos... ...fue la piscina... ...que ahí resulta que Joe los estrangulaba... ...o sea, se, digamos los seducía, los llevaba a la piscina... ...ahí les ponía el cóctel oportuno... ...lo que hiciera falta para crear una atmósfera de seducción... ...y en ese momento los asesinaba... Eso tiene mucha relación con lo que pasa a continuación, que es que un día cuando están todos jugando y nadando en la piscina, yo he notado como unas manos que intentan ahogarle. Asustado se gira, pero no había nadie. Continúa nadando y por segunda vez alguien la ahoga y casi lo consigue. Asustadísimo sale de la piscina, le grita a todo el mundo, por favor, salir de la piscina, todo el mundo fuera. Y de hecho cuando le miran tiene las marcas y algo como si algo les hubiera estrangulado en la garganta. O sea, tremendo. La llegada de las nuevas tecnologías le permite eh, permite que exista una grabación a partir de la cual eh, pueden identificar cuál es el origen de todos esos fenómenos. Efectivamente, otra vez que yo está en su casa, que parece ser realmente uno de los lugares más activos junto con la piscina, oye un ruido extraño y se levanta de la cama, eh, se perdona, la cama, se levanta de, de, de la silla, está en el ordenador trabajando, ...y cuando se acerca donde ha oído el ruido que es la cocina... ...ve que en la pila hay todos los cuchillos de la cocina ahí metidos... ...extraño, los mira y ve que tienen como restos de madera... ...levanta la vista y se da cuenta que toda la pared de enfrente... ...que es de madera está como acuchillada... ...lo cual le hace pensar que quizás ahí, en ese lugar... ...alguno de los de las víctimas fue asesinado justamente al lado de esa pared... ...no se le ocurre que bueno, que hacer una de las cosas que haría un investigador paranormal... ¿No? ...decir, bueno, oye, eh, la tele he visto muchos programas de estos investigadores... ...voy a hacer lo que hacen ellos, coge el móvil, lo pone a grabar... Y empieza a hacer preguntas. Eh, hay un momento de esa grabación en que el perro se pone muy nervioso, empieza a gruñir. Y en ese momento pregunta justamente ¿Quién eres? Cuando para el grabadora y vuelve a escuchar lo que ha grabado, no se oye nada hasta ese momento. En ese momento a la, respuesta, a la pregunta de ¿Quién eres? Una voz responde, el hombre casado. Ninguna víctima estaba casada, solamente el asesino era el hombre casado. Y de hecho así se le identificaba en muchos de los... ...periódicos de la época, el hombre casado, el hombre eh, con una carrera fulminante... ...el hombre, bueno pues ese hombre es el que estaba ahí, es decir, estaba conviviendo... ...con el asesino en la casa, imagínate el susto que se tuvo que llevar... ...claro y parece que ese hombre, el asesino, es eh, el responsable, el que está detrás... ...de esas apariciones, de esos fenómenos extraños eh, que son tan oscuros... Eh, Eh, en la muerte y en la vida de, de este personaje que parece que está cerrado y, y ligado a ese lugar en donde hizo lo que hizo. De hecho, a día de hoy los fenómenos ocurren. No hace tanto que los equipos de, por ejemplo, eh, Paranormal Witness o buscadores de fantasmas, entre otros, han entrevistado a la familia. Y aparte de contar de toda esta historia que te he contado anteriormente, también han hecho experimentos, grabaciones, por ejemplo, en la piscina, donde se oyen frases como Herb lo hizo, o donde la Spirit Box de repente se oye voces que dicen estoy muerto. O cuando preguntas quién te mató y una voz de un hombre te responde no lo sé. También, por ejemplo, se han grabado en el salón voces de Socorro, en el bosque donde siempre se ha visto figuras negras y el hombre de rojo desapareciendo, se preguntó eh, a Alem, que es una de las víctimas, si estaba allí y hay una voz que responde, que responde sí, estoy aquí o en el apartamento, por ejemplo eh, al entrar en él se preguntó, oye, ¿quieres que entremos? Y una voz responde, tengo frío estás acercándote También en el apartamento se ha conseguido, por ejemplo, grabar eh, con la cámara de visión nocturna como nebulosas blancas que circulan de un punto a otro del de lugar. Es decir, es una finca que continúa embrujada, pero la familia sigue ahí, sigue viviendo tranquilamente en ella, cosa que a mí no deja de sorprenderme. Ah, a mí tampoco. Eh, me parece un poco increíble porque... Eh... Hasta que sucede el primer fenómeno, el primer hecho año, pues eh, puede entenderse, pero después y, y pasados tantos años es como eh, si esos eh, fenómenos eh, por un lado les quita la vida y por otro se las da, no, no lo sé, no lo sé, eh, pero es que no se puede entender. Eh, meterse extraño, la cabeza eh, de ellos eh, desde luego no, no, es te digo, Realmente en la mayoría de estos casos nadie compraría una finca sabiendo claro. esa historial, esa es la primera Y la segunda, una vez vives los fenómenos, es muy raro que las familias permanezcan en ese lugar. En este caso, bueno, yo creo que fueron un poco temerarios al inicio, pero luego también han demostrado que son capaces de seguir conviviendo pues, con esa fenomenología y que no les afecte en extremo, cosa que también es curiosa. Y han pasado años, han pasado once desde que se fueron al lugar. O sea, que se lo podían haber pensado, ¿eh? Pero bueno, o sea, es que ha tenido bueno, tiempo para reflexionar, para desde luego que sí. Bueno, gracias a ellos tenemos el testimonio y se vemos lo que ocurrió y lo que sí, está ocurriendo sí. en el lugar, ¿no? Efectivamente, no es habitual eh, que ocurra esto pero es así, o sea, bueno es un caso atípico quizás Laura Falcolara, y contigo dentro de siete días hablamos y contamos nuevos ecos del pasado, Nos, ¿te vemos. Nos vemos, buenas noches a todos